Solo sé que tiene nombre de mujer, solo sé que tiene nombre de mujer, que eres. Solo sé que vive, que respira y anda, que es una esperanza para mi amanecer, Solo sé que vive, que respira y anda, que es una esperanza para mi amanecer. Rosado tiene sus ojos negros, que sobre su pecho de muy fina estampa, su pelo azabache le suele caer, que sobre su pecho de muy fina estampa, su pelo azabache le suele caer. No sé dónde se encuentra, pero la buscaré. Ay, no sé dónde se encuentra, pero Vi ser Jag kan